Meccan etapa veintidós. Uno de los más severos de los compañeros es Bilal Bin Raba. Que Dios esté complacido con él, por lo que se colocó la gran roca en la gravedad de la libertad y dice, uno es uno es uno es uno.